Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. El jueves no dejó de, ¿por qué no asombrarse mucha gente cuando leyó el Montevideo Portal un título que decía Casa Pueblo, el lugar ideado y construido por Carlos Páez Vilaró sale a la venta. En el copete de la información dice, en las últimas semanas enviados de un inversor brasileño estuvieron reunidos con un reconocido asesor inmobiliario de Punta del Este sobre las verdaderas posibilidades de adquirir Casa Pueblo. De manera genérica se habla de Casa Pueblo. Y Casa Pueblo es la conjunción de, del, del, del Museo Casa Pueblo, de lo que fue la residencia de Carlos Paez Vilaró y también de una, una, este, eh, la presencia de un hotel que desde hace tiempo funciona allí pero no todo es más de lo mismo, y esto trajo algún tipo de confusión y de in interpretación de repente errónea. Para ponerle luz y claridad a este tema, por muchos motivos, pero fundamentalmente por respeto a la memoria de Carlos Paez Vilaró, eh, con quien pudimos compartir un montón de situaciones y a quien quisimos mucho, cortamos camino y vamos eh, a lograr ahora la comunicación vía telefónica con quien es gerente del Museo Taller Casa Pueblo y que además es una persona que hace muchos años está vinculada a la historia de Carlos País Vilaró. Me refiero a María de Giuliani, con quien estamos en comunicación. ¿Cómo te va, María? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, necesitando de, de tu voz para darle... Cuenta la gente de cómo es esta situación y hasta, hasta dónde llega y qué alcance pueda tener lo que se publicó la semana pasada en prensa de acá de, de Uruguay, pero que también ya tuvo otros, otras republicaciones en otros países también. Contanos un poquito, María, cómo es la situación de Casa Pueblo y las instalaciones que allí están. Sí, Jorge, muy bien. Como tú lo explicaste, funciona por un lado el hotel tiempo compartido, Por otro, en otro sector está el museo, uh -huh. que es donde se exhibe durante todo el año la obra de Carlos Páez Vilaró, y aparte está la residencia particular, uh -huh. donde vive Annette, la viuda de Carlos Páez Vilaró. Eh, mirá, eh, ante esta noticia hablamos entre todos, nos comunicamos, y sinceramente te digo, ninguno de los herederos ha estado en tratativas, ni ha tenido reuniones eh, por el tema de la venta, ni de la casa, ni del museo, Y también, ni de la obra, y también nos hemos comunicado con los directivos del hotel, y ellos tampoco están cerrando ninguna negociación. Y por otro lado, te comento: interesados eh, han habido siempre, se si, eh, reci, si han recibido propuestas, eh, comienzos de negociaciones hace, desde hace muchos años. Eh, yo he sido, digamos, testigo de situaciones. Este, similares o de algunas propuestas tentadoras, pero Carlos siempre prefirió seguir manteniendo su barco como podía eh, y, y bueno, que, y ahora el legado está en manos de la familia eh, que, que intentamos este, preservar y llevar adelante en, en el museo y con la obra de Carlos, ¿verdad? Bien, y eh, a la familia de Carlos, ¿qué es lo que... Lo que más le, le interesa frente a esta realidad y este tipo de noticias, que quede específicamente claro de que no hay ningún tipo de avances en, en la negociación y que en definitiva eh, lo que dice el artículo en lo que refiere por lo menos al museo, eh, al taller y a la casa que fue de, de Carlos Paez Vilaró no, no está incluida en los alcances de esta noticia. No, exactamente, y te repito, han tenido ofertas, han, tenido, este, han habido interesados, pero en este momento no se está negociando nada con nadie, o sea, no, no, no, no se está tratando el tema de la venta de Casa Pueblo en absoluto. Bien, ¿y, y te lo digo porque me lo dijeron todos los herederos Bien. de Carlos Paez Vilaró, no es que yo supongo... Sí, sí, supongo que recorriste, el, recorriste la pues, opinión sí, claro, de todos ellos. Sobre todo, usted, yo, digamos, noticia, en, sí, digamos, yo, en representación del museo y, y en nombre de, de la familia de Carlos Paez Vilarote, digo que ni el museo ni la casa eh, se están negociando en este momento. Y también nos han comentado directivos del hotel que no, que, que no se está cerrando ninguna negociación tampoco. Bien, eh, María, ¿cómo está funcionando eh, el museo, teniendo en cuenta que estamos volviendo a la actividad después de, de todas las restricciones que planteó la, la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando el museo? Eh, mira, nosotros en toda esta época de pandemia, bueno, hemos tomado todos los recaudos necesarios marcados por el Ministerio de Salud. Eh, lo primero que hicimos fue poner las pantallas acrílicas, eh, las... Este, las entradas eh, con amonio cuaternario tomar la temperatura el uso del tapabocas sigue vigente y va a seguir por por mucho tiempo pensamos hemos tomado unas cuantas medidas de ventilación de restricción del aforo pero más allá de eso te digo que eh, al haber eh, poca eh, poca gente pocos visitantes esos visitantes eh, residentes del Uruguay han podido disfrutar de una manera única de Casa Pueblo uh -huh. Porque estar en las terrazas, con poca gente, viendo la puesta de sol, la verdad es, es un momento privilegiado. Eh, y ahora, bueno, esperamos eh, de a poco que empiece a, a venir más público, eh, pero igualmente, eh, te digo, todos los visitantes son muy cuidadosos. Este es un país que es una maravilla, te digo cómo la gente se comporta el respeto, la consideración, la amabilidad que tiene el uruguayo es, este, es una marca registrada en el mundo entero, y acá lo podemos ver. ¿Se está hablando para el verano de algún tipo de evento en particular, allí en Casa Pueblo, por ejemplo? Eh, mirá, por, eh, vamos a hacer las exposiciones, eh, tenemos eh, bueno siempre lo de la ceremonia del sol, pero no estamos planificando ningún evento en particular. Eh, lo que sí tenemos ahora que les eh, ofrecemos a todos los turistas es una audioguía, eh, que nosotros les facilitamos los auriculares, ellos las pueden bajar desde su celular, es una aplicación, eh, y pueden recorrer el museo este, escuchando la audioguía que les explica todo sobre la vida, la obra, la construcción de Casa Pueblo y todas las exposiciones este, que se pueden visitar en el museo. ¿Eso lo hacen bajando una app? Sí, exactamente, en el museo. Muy bien. Eh, nosotros les brindamos todo. Y, y ya la la pueden bajar que ahora ya la vamos a tener en inglés y en portugués verdad porque este si, si es como como todos pensamos que a partir del primero de noviembre este las fronteras se van a abrir para el público digamos para los extranjeros en, en general no solo para los propietarios este vamos a recibir más público Muy bien. María de Giuliani, gerente del Museo Taller Casa Pueblo, gracias por este tiempo, por esta conversación y por la claridad con que tus, tus palabras han llevado a que nos quedemos tranquilos de cuál es la situación allí en Casa Pueblo. Sí, Jorge, bueno, un gusto y muchas gracias por brindarnos este espacio también para aclarar, porque incluso. Este fin de semana, las personas que visitaron el museo nos preguntaban, decían, uy, oh, venimos por si sí. no podemos venir más en el futuro. Uh -huh. <risa> seguro, Así seguro. que te agradezco mucho. Saludos a la audiencia de ASTEN-FM. Eh, y bueno, estamos en contacto, Jorge. Muy amable, muy amable. Buena jornada, María. Hasta pronto. Igualmente, adiós. Chao. Frecuencia abierta.